El próximo lunes a partir de las 20 horas se va a llevar a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades aquí en Rauzo, donde el intendente municipal Jorge Ugarte va a asumir eh, su tercer mandato consecutivo después del triunfo electoral contundente y lo que se dio el 23 de octubre último ante uno de los adversarios de Mafuste dentro del legalismo como el ex intendente Nicolás Sica. El, 20, eh, el lunes a las 20 entonces el acto de asunción será en la escala del Palacio Municipal eh, con mucha explicativa obviamente, también previamente van a asumir los concejales también electos en la última elección del 23 de octubre, tres por el lado del de Frente para la Victoria, otros tres por el lado de la Unión Cívica Radical, mientras que los consejeros escolares asumirán sus cargos el mismo lunes, pero a las 17.30 horas en el Centro Cultural de oficina José Pedro Rambrudillo. El Frente para la Victoria tiene amplia mayoría en el Consejo Escolar, eh, sigue siendo minoría en el Consejo Deliberante, por lo que todavía hay mucha expectativa en lo que va a ser la elección de las nuevas autoridades del Consejo deliberante que va a ser el mismo lunes, pero en la sesión preparatoria que se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana. Mucho expectativo, mucho hermetismo, porque el racionismo, al parecer, querría mantener la presidencia del Consejo deliberante Los votos podrían darle esa posibilidad. Va a terciar aquí el voto del bloque unipersonal de Rauch para todos, lo que representó al PRO en la elección de 2009, el concejal Rubén Pés, que eh, bueno va a ser el que pueda inclinar la balanza hacia el lado del oficialismo. Eh, ...si vota con ellos o hacia el lado de la Unión Cívica Radical... ...si llegara a abstenerse o votara a algún candidato que propusiera la Unión Cívica Radical... ...muchas expectativas con respecto a ese tema, muchas incertidumbres y molestia en el gobierno... ...porque entienden que el último resultado electoral, la contundente de Vitorio Huerta... ...en el 23 de octubre, les daría el, ya el pase libre como para que ellos también presidan... ...el Consejo Legislativo, pero insisto, los votos podrían favorecer al radicalismo... Eh, ...depende de la actitud que tome el concejal Rubén Pez... ...que por otra parte, eh, bueno, esta carta tomó licencia... ...por 30 días, precisamente en este momento... ...y dejará su lugar al concejal suplente Carlos Barragán... ...incluso se hablaba de algún tipo de desavenencias... ...entre propio Pez y Barragán... ...sobre qué posición adoptar... ...algunos dicen que Pez estaría más proclive... ...a eh, votar en forma conjunta con el oficialismo... ...mientras que Barragán, al parecer... Eh, ...tendría intenciones de hacerlo por el lado de la Unión Cívica... ...de la Unión negociaciones, un fin de semana con... ...mucha actividad política, por lo menos por lo bajo para ver qué ocurre el lunes a la mañana por la dirección de las nuevas autoridades y bueno después ver ya eh, lo que va a ser la asunción del intendente municipal su nuevo periodo insistimos el lunes a la hora 20 en la esplanada del Palacio Municipal entonces, en el reclamo institucional que se viene para Rauch entonces con mucha actividad para este lunes. Para Radio La Barriga Santiago Silva, de FM Cristal de Rauch